Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un reclamo que están haciendo los medios comunitarios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos tienen por ley el derecho al acceso a la pauta publicitaria del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y ha habido un intento de recortárselos a través de resoluciones y no de una modificación legal como debería haber ocurrido. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Javier Darwitz de Frecuencia Cero, uno de los tantos medios afectados por esta decisión. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, Javier, ustedes han hecho el recamo, ha habido novedades en las últimas horas, ha habido una medida cautelar que los ha beneficiado y además están manteniendo reuniones con funcionarios del gobierno de la ciudad, pero quería que explicaras a la audiencia que ¿Cómo ha sido esta decisión? ¿Cómo funciona el sistema que ustedes los ha beneficiado en todo este tiempo, eh, asegurándoles el derecho a acceder a la pauta publicitaria? A ver, para, para hacer un poquito de historia y explicar brevemente cómo es el funcionamiento del registro de medios vaginales, que no solo incluye a medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires, sino que incluye a 269 medios, en el momento son 269 medios los que integran el registro entre ellos páginas web, eh, periódicos, emisoras de radio, programas de radio, eh, canales de televisión como Barricada TV, bueno, un, un sinfín de plataformas este, que se han ido incorporando este, con, con las mejoras tecnológicas que hay este, y, y todos esos tienen acceso a, a la pauta publicitaria a, la, a través de la ley 2587 de la Ciudad de Buenos Aires que regula el registro de medios. Eh, la verdad que es una ley única en todo el país, eh, la cual nosotros venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo porque creemos que es una plataforma muy buena para, para copiar en otros distritos y que realmente, digo más allá de, de del color político que gobierna la ciudad hace muchos años, no hemos tenido nunca problemas este, y la, la, la, la publicidad ha funcionado perfectamente y no ha habido problemas con la aplicación de la ley, hasta... Eh, que asume Horacio Rodríguez Larreta y este con Horacio Rodríguez Larreta asume Máximo Marchensky como subsecretario de Comunicación Social en la Ciudad de Buenos Aires, que es quien distribuye todo el presupuesto, presupu el, el presupuesto de publicidad de la ciudad. O sea, no solo que maneja la pauta de los medios vecinales, sino que también maneja la pauta que, que el gobierno de la ciudad hace con otros grandes medios comerciales de capital y de todo el país, ¿sí?, este producto de esto eh, en enero de este año, en enero del 2018, a fines de enero casi, este este subsecretario dicta una resolución que es la 813 donde este hace una un replanteo de cómo se va a determinar el valor de la pauta publicitaria. La ley plantea que el valor de la pauta publicitaria para estos medios es eh, el 1% de la página 7 del diario de mayor tirada, eso hace tiempo que en la Ciudad de Buenos Aires el diario Clarín, así que el valor de la página 7 de Clarín, el 1% del valor de la página 7 de Clarín, es la que regulaba la pauta publicitaria. Las emisoras de radio y los gráficos cobran el 1% de la página, eh, los programas de radio cobran el 0,75, las páginas web el 0,50, ¿sí? estaba todo estipulado y no había ningún problema con respecto a eso. Eh, el tema es que esta resolución lo que dice es que eso se va a calcular en valor a lo que el gobierno paga a través de la compulsa que hace semestral, de, de, de el, el gobierno de la ciudad lo que hace es, eh, al contratar un medio, no sólo pedirle cotización al medio, sino pedirle cotización a varias agencias de publicidad y aquel que cotice el tarifario del medio con el mayor descuento posible es a quien le compra durante todo ese semestre ese valor. Entonces, eh, al aplicar este formato, este redujo el valor de la pauta que recibíamos un 17%. ¿sí? Eh, esto, obviamente, afectó a todos los medios vecinales, no solo a los comunitarios. Producto de esto se hizo un, un recurso de amparo que se presentó en la justicia que allá por el mes de abril. Eh recurso de amparo que en principio fue rechazado no no recuerdo ahora el apellido de la jueza que estuvo en primer in por el, el recurso inicialmente se hizo una apelación la cámara vio favorable la apelación este y se sortió un nuevo juzgado cayó en el juzgado el doctor Schleiiver que es el que tiene la causa actualmente este y en ese recurso de amparo sí donde lo que se pide es la inconstitucionalidad de esta resolución porque a ver es una resolución dictada por el poder ejecutivo que está modificando lo que plantea una ley de la legislatura o sea por norma jurídica una resolución es inferior a una ley y no no debería poderse modificar de esa manera entonces por eso estamos pidiendo la, la inconstitucionalidad de de, ese, de esa resolución entonces el juez lo que plant eh, tomó el caso eh, es un caso colectivo o sea se planteó como un un recurso de amparo colectivo esto qué quiere decir Más allá de los medios que se hayan presentado este, a hacer esta demanda, en el caso del recurso de amparo salir favorable, el fallo va a abarcar a todos los medios que integran el registro. Este, así que eh, ahora el juez, hace dos días exactamente, dio un primer paso que es eh, dar favorable el pedido de medida cautelar que habíamos pedido junto con el recurso de amparo. Y esto significa que suspende la aplicación de la resolución y según el fallo del juez, hasta que haya sentencia firme. O sea, que eh, si en primera instancia el amparo saliese desfavorable, nosotros como medios vecinales podríamos apelar a la Cámara y hasta que esa apelación no esté resuelta, eh, la resolución no se puede aplicar porque eh, es lo que marca la medida cautelar. O sea, la medida es eh, inmediata, así que... Eh, a partir de las próximas pautas que emita el gobierno de la ciudad que seguramente sean las de septiembre tendrá que emitirla con los valores que debiera haber sido durante todo el año y en el caso de que el recurso de amparo finalmente salga favorable este, tendrá que recomponer todo el retroactivo de lo que hemos perdido en estos meses desde febrero de este año hasta la fecha eh, por lo que no nos han pagado por las pautas publicitarias uh -huh. Javier, ¿han tenido reuniones con funcionarios a partir de este fallo? Sí, ayer estuvimos reunidos con Máximo Merchetti, con el subsecretario de Comunicación, eh, y bueno, lo que nos plantea... Eh, a ver, estuvimos reunidos por dos temas. Eh, uno era el tema este de la pauta, de la reducción de la pauta, y otro es eh, 39 sanciones. O sea, la, la ley lo que plantea es que para integrar el registro de medios, los medios tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿sí?, de antigüedad, de, de, depende del soporte, este la cantidad, qué sé yo, un programa, programas de radio tienen que ser al menos de una hora semanal de duración, no emitir cierto eh, más del 30% de música dentro del programa, tiene que cumplir una cantidad de requisitos y sobre todo tiene que cumplir una cantidad de requisitos de contenido periodístico propio y a su vez contenido periodístico de referente a la ciudad de Buenos Aires. Esos requisitos no solamente son considerados para ingresar al registro sino que una vez que el, el, el, los medios están dentro del registro lo tienen que mantener durante todo el durante el tiempo que estén dentro del registro para poder permanecer eh, en a ver si bien el registro en algunos momentos ha ido haciendo evaluaciones periódicas desde de los medios nunca se dio en la historia del registro de que haya habido bueno la ley lo que plantea es un régimen de sanciones para aquellos que no cumplen. El, la primera sanción es el apercibimiento, después es la suspensión de la pauta hasta que se reviertan eh, las causales por la cual fue suspendido. Y por último, y la más grave, es la exclusión del registro. Entonces, eh, nunca había pasado de que se hubiese eh, llamado la atención a tantos medios juntos. La semana pasada fueron apercibidos eh, 106 programas radiales que hay en el registro, se apercibió a 39 personas. ¿Sí? este y cuando empezamos a ver los programas que estaban apercibidos y las radios a los que pertenecían esos programas empezamos a ver cierto trasfondo en la medida este y sobre todo cuando empezamos eh, a pedir la vista de los expedientes para ver de qué manera habían sido evaluados esto y, y empezar a ver errores gravísimos en la evaluación este nos llamó mucho la atención y por eso pedimos la reunión con el subsecretario, el cual ayer nos atendió este, con, con amabilidad, este, estuvimos discutiendo res, respecto de la pauta, del valor de la pauta y respecto de este tema. Respecto a este tema se comprometió a armar una mesa donde lleváramos cuatro o cinco casos testigos de programas que nosotros consideramos que están mal evaluados para, para verlos en conjunto Eh, y en el caso de que nosotros tenemos razón, revertir la, eh, las resoluciones y, y quitar esos apercibimientos porque nosotros hemos presentado los recursos de reconsideración para anular esas resoluciones así que eh, en principio eso digamos que tiene un, una vía, no sé si de solución pero por lo menos una, una mesa de trabajo en la cual vamos a empezar a, a, a caminar ahora y con respecto a la pauta sí, estuvimos intercambiando opiniones, no nos ponemos de acuerdo él lo que plantea es que el gobierno de la ciudad, cuando él se hizo cargo de la subsecretaría en el 2015, la inversión presupuestaria del gobierno de la ciudad en ese momento para publicidad de 1.400 millones de pesos por año, valor que se mantiene en la actualidad, o sea, han planchado la inversión publicitaria a, a lo largo de los años, a, en estos dos, tres últimos años, y este el registro de medios, que es un sistema... ...de publicidad que tiene una actualización... ...en función de un valor de, de comercial de, de, de la página... ...Citelero Clarín, como explicaba antes... este ...es algo que se actualiza automáticamente... ...entonces al estar planchado la inversión total... ...y esto ir actualizándose... ...y a su vez el registro de medios... ...tiene la particularidad de que año a año van creciendo... ...y nuevos medios se van incorporando... Eh, ...la inversión publicitaria en medios vecinales... ...se hace más grande... ...ahora, ¿cuánto más grande... Y hoy la inversión publicitaria, o sea, el registro de medios implica el 5% de toda la inversión publicitaria del gobierno de la ciudad en el año. O sea, son 56 millones de pesos, ¿sí? Eh, la verdad es que a nosotros no nos parece grave. Él dice que no tiene un marco de racionalidad y que por eso necesita ajustar y por eso la, la resolución que dictó, bueno, obviamente que ahí no pudimos ponernos de acuerdo, tuvimos un intercambio y al fin y al cabo como dijimos nosotros, si quien aceptó será la justicia, ya ahora está la amparada en la justicia, la que decida si esto es viable o no, de la manera que lo han planteado. Uh -huh. Javier, explícanos brevemente cómo por qué la importancia de esta ley, qué garantiza esta ley para tantos medios eh, en cuanto a pluralidad, libertad de expresión, que se conozcan noticias que, que tal vez los medios más poderosos no difunden. A ver...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 Eh, genera un piso de, de igualdad para todos los medios porque inclusive algo que planteaba ayer el, el subsecretario es que él preferiría un registro con menor cantidad de medios pero más jerarquizados y lo que le planteamos nosotros en general ayer está, éramos cuatro radios las que estábamos ahí charlando por ejemplo la tribu que tiene 30 años nosotros 17, gráfica 12 años que somos medios que ya tenemos una trayectoria, tenemos un camino recorrido, tenemos un desarrollo hecho, pero que hay muchos medios que están empezando y que esta pauta les da la posibilidad, como nos la dio nosotros hace muchos años atrás, de poder em empezar a caminar ese ese de camino de desarrollo de los, de los medios. Entonces, es muy importante sostenerla, independientemente de eh, la magnitud o de la envergadura que tengan los medios vecinales que estén dentro del registro, digo, Hay desde medios muy desarrollados hasta medios que son una persona que edita un diario por ahí en un barrio de la ciudad, pero que informa lo que pasa en ese barrio, cosa que en general no hacen, porque nosotros le planteamos eso justamente, el 95% restante de la pauta que él distribuye expresionalmente en el resto de los medios comerciales, para más allá de que la gran mayoría por ahí son medios que, que están en la Ciudad de Buenos Aires, aunque en realidad también se le pauta a muchos medios de, de, de otras partes del país y ¿sí? para promocionar a la Ciudad de Buenos Aires, los medios que están radicados en la Ciudad de Buenos Aires no dejan de ser medios nacionales y que tratan noticias nacionales. Y que la agenda que nosotros manejamos como medios vecinales no no tiene nada que ver con la agenda de esos medios. Y tratamos temas, no solo que que le damos espacio a los temas, sino la profundidad que le damos a los temas de la Ciudad de Buenos Aires que generalmente en esos, en esos medios no se le dan. Por eso la importancia de sostener estos medios... Este, y de apoyar estos medios, este no vivir del Estado como plantea el subsecretario, pero sí tener un apoyo de la Ciudad de Buenos Aires, porque los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires merecen tener al alcance una variedad de información este, y sobre todo información que es necesaria para los que viven acá en la Ciudad de Buenos Aires y que y que de otra manera no la tendrían. Javier, un abrazo grande. A vos, Pepe, hasta luego. Hablamos con nuestro compañero Javier Daruit de la radio Frecuencia Cero, uno de los tantos medios comunitarios vecinales de la capital de nuestro país que están haciendo este reclamo al gobierno porteño.